persona porque inacabado sé que soy un ser condicionado pero consciente del inacabamiento sé que puedo superarlo esta es la diferencia profunda entre el ser condicionado y el ser determinado la diferencia entre el inacabado que no se sabe como tal y el inacabado que histórica y socialmente logró la posibilidad de saberse inacabado me gusta me gusta ser persona porque como tal Percibo, a fin de cuentas, que la construcción de mi presencia en el mundo, que no se consigue en el aislamiento, inmune a la diferencia de las fuerzas sociales, que no se comprende fuera de la tensión entre lo que heredo genéticamente y lo que heredo social, cultural e históricamente, tiene mucho que ver conmigo mismo. Sería irónico si la conciencia de mi presencia en el mundo no implicara en sí misma el reconocimiento de la imposibilidad humana de mi ausencia en la construcción de mi propia presencia. No puedo percibirme como una presencia en el mundo y al mismo tiempo explicarla como resultado de operaciones absolutamente ajenas a mí. En este caso, lo que hago es renunciar a la responsabilidad ética, histórica, política y social a que nos compromete la promoción del soporte del mundo. «Renuncio a participar en el cumplimiento de la vocación ontológica del intervenir en el mundo. El hecho de percibirme en el mundo, con el mundo y con los otros, me pone en una posición ante el mundo que no es la de quien nada tiene que ver con él. Al fin y al cabo, mi presencia en el mundo no es la de quien se adapta a él, sino la de quien se inserta en él. Es la posición de quien lucha para no ser tan solo un objeto, sino también un sujeto de la historia». Me gusta ser persona porque aún sabiendo que las condiciones materiales, económicas, sociales y políticas, también las culturales e ideológicas en las que nos encontramos, generan casi siempre barreras de difícil superación para la realización de nuestra tarea histórica de cambiar el mundo. También sé que los obstáculos no se eternizan. Atozar Se me da Por rasguear Y me pongo a cantar Y campea Formas de samba Mi oído Se me da Por rasguear Y me pongo a cantar Y campea Formas de samba Mi oído A la musa Que ame En otros tiempos La reencuentro En el día pasor Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Y entre alegre y triste Se torna mi acento Vuelve a esa emoción Me besa el corazón Y entre alegre y triste Se torna mi acento Compañera Tua tesora La ruta sonora De mi almacera Sueño mío Que va Como yo rodará Por esos seis rumbos Que hay en mi guitarra Sueño mío Que va Como yo rodará Por esos seis rumbos Que hay en mi guitarra alcanzar Quisiera La esperanza Que al final Me dio Es el eco De adiós Que se quiebra en mi voz Y llora mi amante Coplita Serrera Es el eco de adiós Que se quiebra en mi voz Y llora mi amante Coplita Serrera Me dan ganas y a la vez me inquieta los recuerdos que viven en mí es por eso que así en canciones te di mi alma de cantor mi pasión de poeta es por eso que así en canciones le di Mi alma de cantor, mi pasión de poeta Compañera de cuanto atesora La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que va, como yo dará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra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 El Aura ahorita número 64 Ya en su tercera temporada Nuestro programa de, de folclore Que sigue aquí al aire Por FM 106.3 Radio Nauta La radio que funciona en el Centro Social y Cultural Olga vázquez Abríamos eh, este encuentro de hoy Con el tema Memorias De vislumbre del Esteco Y luego leíamos una cita Compartíamos con todos ustedes Una cita ...de Paulo Freire en su Pedagogía de la Autonomía... ...en donde nos llamaba y nos citaba y nos comprometía... ...como sujetos históricos... ...y, y, y muy muy vigente su palabra en estos tiempos... ...que corren hoy aquí, eh, en nuestro país... ...y también en toda nuestra querida América. Eh, después escuchamos un temita de Coplanacu... ...con el que recién nos acercábamos al aire este tema La Llamadora, en el cual está también presente el dúo Orozco Barrientos, eh, una, una, un muy hermoso tema, y lo, lo traíamos al aire con motivo de otro aniversario que cumplió el dúo Coplanacu, juntos más de 30 años caminando este sendero del folclore, y para festejar ese nuevo aniversario, Julio Paz y Roberto Cantos, Han convocado una peña, la peña de Los Copla, que ya es muy conocida en la ciudad de Córdoba. Y se ha realizado con mucho éxito el 6 de mayo en el comedor universitario, allí en Córdoba. Y fue una peña colmadísima. La verdad es que es una, una peña que crece año a año. Y no solamente estuvieron presentes, por supuesto, ellos, el dúo Coplanacu, sino también Bruno Arias, los Duarte... Y La Pata de la Tuerta, que es otra banda de otro género quizás que no, que no conocemos tanto, que no es tan familiar para el, para el oído aquí en Naur ahorita, pero, pero que era un poco más para aflojar sí para bailar un poco. Así que ese era el motivo de, de compartir estos temas de, de Coplanacu. Eh, también esta semana siempre hacemos este momentito un poquito de actualidad. Fue el día del autor y el compositor, el día 11 de mayo. Eh, así que desde Aurorita saludamos a todos los, los autores, los poetas y compositores que se brindan, que se abren, que se desnudan y nos regalan sus letras, nos regalan todo lo que brota desde su interior. Recordamos que esta fecha se conmemora por la aprobación y la aceptación oficial de nuestro himno nacional eh, allá por la Asamblea del año 13. Así que es una fecha que quedó en la memoria y y que, la verdad, esta semana se celebró con mucha alegría porque es un una fecha que les da espacio a aquellas personas que, que muchas veces nos regalan tanto, nos brindan todo lo que brota desde su interior, eh, en sus letras, en sus canciones, en su poesía, y pocas veces los tenemos presentes. Muchas veces nombramos el grupo que los interpreta o demás, ¿no? quienes hacen lo, las versiones más famosas y perdemos un poquito de vista quién escribió esa letra que tanto nos llega y que también nos hace sentir. Así que nos vamos de, este, de esta pequeña intervención al principio del programa con un tema de Coplanacu para también celebrar junto a ellos este nuevo aniversario. Escuchamos Peregrinos. Son chiquitos, rojo, vivo, llevo Fueguito que arde y que sigue ardiendo Con esta canción como una pena suave Voy acariciándome los sentimientos Hondo fuerte dentro, siempre vida intensa como cuando el sol nos cae detrás del cerro y se me aparece la primera estrella que brilla en la tarde preparando al cielo y el cielo Estrela Como el amor Como una arena leve Y el cielo El mar de arriba Pierde su luz Cuando anochece Y van al desparramo Las estrellas Como el amor Como una arena leve Más te amargo viaje mano y pie descalzo Ruido de hoja seca en la siesta fría Te deshauce cae la rama y toca el suelo Caminito al cielo pa' mis alegrías Nudo del destino, tiempo detenido cabo es el pecho, concavo es el nido Este amor es como un duende sin memoria Un soldado a contramano del olvido Y el cielo, el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece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 ahorita en este nuevo viernes 13 de mayo de 2016 eh, arrancamos la presentación a una sola voz hoy le mandamos un saludo a nuestro compañero esteban duberni que no que no puede estar presente eh, así que lo, lo extrañamos acá en el piso y le mandamos un gran abrazo pero ya no estoy tan sola porque han han llegado a compartir la mesa eh, dos, dos visitas eh, fernando Rossini y pablo militz que llega desde uruguay Están presentes hoy aquí en el Centro Social y Cultural Olga vázquez haciendo la presentación de río Nos contarían un poquito, buenas noches, y de qué se trata esta propuesta. Buenas noches, Caro. Acá, bueno, contento de volver a la radio, como siempre, que siempre nos tratan tan bien y es un espacio también tan necesario para los músicos, ¿no? Y en este caso me toca hacer una vez más de anfitrión y de poder traer propuestas tan interesantes y que para mí particularmente me gustan tanto, ¿no? Eh, en este caso con Pablo Preparar un espectáculo así con este Con este contenido Y que también se pueda dar la oportunidad de dar una charla Y, y de enseñar En base a la experiencia de cada uno Es, es buenísimo Así que contento de poder presentar Y hacer eh, y compartir el escenario ¿no? Así es, buenas noches Pablo Hola, ¿cómo buenas estás? Bien? Todo bien, recién Hola. llegado decíamos Sí, llegamos este, Llegamos más cerquita Me acerco, ahí está. Llegamos este hoy en la mañana desde Montevideo vivimos en Buenos Aires almorzamos allá y luego vinimos para acá buenísimo así que un, un, este, un lindo un lindo viaje a pesar de que vinimos con toda la barra ahora de Boca ¿no? que volví allá todo agarraron todo agarramos toda la movida nada no, pero se portaron bien que se llegaban para La muchachos. Plata sí, sí sí sí y vienen para acá los de, los de Boca porque tí, se juegan con, contra estudiantes contra estudiantes oh, lo... sí sí sí y decía que veníamos siguiendo la ruta de los bosteros la ruta Bueno, y esta, esta, esta propuesta que traen hoy a Lolga, que les agradecemos porque es algo que se está dando todos los viernes eh, de difusión de, de la música. Ya hace los dos viernes de programa eh, estuvimos con Fernando y con los amigos que va trayendo, que va rimando a Lolga y a La Plata. Así que esperamos eh, que nos cuenten eh, de qué se trata y por qué ese, ese título que me mm. llama la atención. ¿De qué río son o de qué se ríen? Bueno, es un juego de palabras justamente porque hay un, un intento de generar una, una corriente este justamente de ida y vuelta que bueno que, que nos nos copó un poco cuando cuando este, cristalizamos o intentamos cristalizar la idea de, de que Fernando fuera para allá y que yo venga para acá y que más artistas vayan para allá y que más artistas vengan para acá. Entonces este se me ocurrió un poco el juego se nos ocurrió en realidad. El juego de palabras ese, ¿no? De de, de este, De como siempre se dice cruzando el charco cruzando el río y eh, como que en realidad eh, es una excusa porque siempre cada vez que cuando a mí me preguntan un poco viste qué eh, respecto a, a qué pienso de los argentinos o cosas por el estilo yo digo que no hay un pueblo en el mundo que sea más parecido a nosotros no existe entonces este justamente me parece que no, no es un río es es algo ahí que está, pero no. Claro, no es una limitación. No, para nada. Para nada. Para y nada. acá está demostrado porque la música uruguaya se hace presente en la Plata seguido. Sí, mm. sí. sí por suerte la eh, ese charco como como quien dice, como bien decía Pablo, es eh, es esa corriente que nos permite hacer ese intercambio de música, ¿no? El Río de la Plata al estar tan cerca está está colmado acá la Plata de toda esa música uruguaya y al revés también, ¿no? Lo que pasa allá con el tango o con claro. diferente género. Entonces y que y que se demuestre compartiendo espectáculos entre entre músicos de esas dos orillas, creo que es lo mejor que no puede pasar. Y esta hermandad, solidaridad que se está dando y que se da siempre, se dio históricamente en la música, ¿no? Cómo abre puertas esto de mm. quizá un amigo como decía Pablo recientemente, eh, yo lo invito para que vaya para Uruguay, él me invita para que para que venga a tocar para acá. Eh, en todas estas idas y vueltas eh, contanos un poquito tu trayectoria Pablo, si puede dale, como no, cómo no. Eh, yo básicamente estoy muy vinculado al carnaval ese es un poco el, el, como lo, el, la, la generación de, de, de casi todo lo, eh, no casi todo pero muchas cosas artísticas se han generado eh, o la pseudopopularidad si se puede llamar algo así o sea básicamente me conocen por el carnaval ¿no? claro. este, salí en, en algunas murgas que son de renombre como Faltirresto, dirigí la Faltirresto en el 2003, después salí en, en Curtidores de Hongos varios años, en el, en el medio estuve vinculado a otras murgas como La Mojigata eh, en el coro de Tabaré Cardoso también, cantando muchos años este entonces En ese, en, como que en ese género es el género en el cual surgí pero hace algunos años este, vengo desarrollando una carrera solista que bueno, que esperemos que este año se, se cristalice en un disco espero que, que este año quede pronto eh, en el cual este, en ese disco se tocan como varios varios géneros, si bien eh, se de, en algunos no en la mayoría, pero algunos se deja entrever eh, La Raíz de la Murga Después hay otras cosas, como bueno, como una samba, un, algunos candombes, algún tema pop, algunos temas rock. Hay un poco un poco de todo salpicadito. Un poco de todo. Y de sí. la música que escuchamos acá en nuestro país, ¿qué cuál es tu preferida? <coughs> eh, um, ¿Qué todo, género yo, preferís? Ah, yo eh, soy muy eh, este, muy amplio en en en, en como en, en lo ¿no? Voy desde, yo que sé, Liliana Herrero, este Lisandro Ditumiño, este cho eh, que char garcía pedro aznar eh, yo, eh, este bajo fondo claro. eh, es, es muy amplio hay, hay muchos músicos muy buenos este muchísimos muse y dios ahora se me van viniendo ¿no? sí. este, los redondos divididos claro. en zumo eh, totalmente familiar Eh, o sea, sí, sí, absolutamente aparte yo cri me crié en, en el litoral viste yo me crié en, en, en frente a, a Concordia, en Salto entonces sí. este es como moneda corriente to toda la parte de, este, de folclore litoraleño, ¿no? Lo, este, las chamarritas este, eh, la, el, el, a mí siempre me llamó mucho la atención el, el folclore argentino eh, de hecho eh, gran parte de la de, de como la La interrogante de la armonía o de la, mi fascinación por la armonía viene de, de un dúo que es el dúo salteño que es este que para mí ha sido como este, un, un faro un faro guía que me, eh, que, que me ha hecho indagar muchísimo este, de eso del amor de, del, de este folklore argentino este del cual me enamoré hace unos cuantos años y, y este y fre, y frecuentemente recurre a, a algunos discos que tengo en casa y Les pego una escuchadita, digo, pa, qué infierno. Y sí, te vuelvo a este, movilizar. estos tipos es un infierno. Este, sí, la verdad eh, sí. Eh, sí. Son despegados, como se diría ya sí, tan despegado Así que invitamos a todos y a todas que se acerquen a Lolga. Ahora. Ahora, ya, ya porque listo. la convocatoria era a las 21. De 21 a 30. 21 a 30, así que en un ratito nada más, eh, vamos a empezar a, a compartir su música Pablo y sus amigos. Vamos a... A despedirlos vamos a, a desearles lo mejor para esta noche ojalá que la convocatoria sea un éxito que puedan compartir y que cada vez que vengas acá a la plata eh, se, eh, seas bienvenido te sientas cómodo Entonces, puedas difundir tu trabajo tu propuesta muchas gracias por la, por la, este, la calidez este, y muy a gusto estoy acá con todo con toda la infraestructura el, digo me han tratado muy bien así que este Seguramente va a ser muy, muy bueno todo lo que, lo bueno. que surge. Buenísimo. <risa> Bienvenido. Bueno, vamos a salir con un poquito de, de música que trajeron para compartir. Pablo y Fernando. ¿O solo Pablo? Ah, ah, solo ah, Pablo. Así que... Una canción, que una zambita, que se llama El árbol, y que habla de aquellos proyectos como que son de largo aliento. Y dice así. La ira, la ira y la rara ra ra. La rara ra. la ra ra ra ra ra ra ra ra ra El árbol que hace tiempo que plantamos Aún se mantiene firme en su raíz La tierra que rodea aquel manzano Permite que en su tapiz Tal vez hubo momentos que dudamos Qué durará tanto tiempo en su ciudad, pero a pesar de los pronósticos en contra, hoy tiene hojas como para regalar. Laira, la la la. La la la la laira laira laira la la la. La plantamos Aún se mantiene firme en su raíz La tierra que rodea aquel manzano Permite que resista en su tapiz Tal vez hubo momentos que dudamos Que durara tanto tiempo en su sitial Pero a pesar de los pronósticos en contra hoy tiene hojas como para regalar no te creas que soplar y hacer botellas no te creas no lo vayas a soñar que las flores y retoño de sus ramas no son frutos de la casualidad que las flores y retoño de sus ramas no son frutos De la casualidad El árbol que hace tiempo que plantamos Que hace tiempo que plantamos Que hace tiempo que Buenísimo Pablo ¿Qué? Muchísimas gracias Por compartir este tema Por compartir esta noche Aquí en el Olga vázquez Muchas eh... gracias a ustedes por la invitación <risa> Gracias, Carlos, el espacio, No, gracias. por favor, Fer. Bueno, eh, salimos eh, de este de este espacio. Eh, en un ratito regresamos. Radionauta FM 106.3. Twitter Radionauta FM. Facebook Radionauta. Imprenta del Olga. Cooperativa de Trabajo.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 Desde las 9 de la noche, arte y rock Muestra plástica y poesía Música con Das sur film Maradonas Simón y los Caballeros de la Dimensión Centro Social y Cultural Olga vázquez 60, entre 10 y 11 revista La Pulseada de Abril, cartoneros, ¿qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata, los vínculos con el poder local, Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede, la historia de Gastón Tuculet que convirtió dolor en trabajo solidario, una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta grafitos encargala en kioscos o suscribite al 0 22 4 53 2516 por un país con infancia la pulseada la revista del padre cajade en el aire fm 10663 desde la ciudad de la plata transmite radio nauta FM 1063 En Radio Nauta está sucediendo Aura ahorita. diría que el pago pobre de Continuamos con Aura ahorita pago. en esta noche de viernes 13 de mayo de 2016 eh, Estamos muy contentos porque este momento, en este, en este preciso momento El fueguito está bien candente aquí en el piso, este fueguito del que siempre hablamos Del que compartimos con los que se apasionan por el folclore Y escuchamos de fondo una voz privilegiada, un gran guitarrista, un gran artista, poeta, compositor, arreglista instrumental, investigador folclórico, histórico. La verdad, dueño de un estilo muy particular en la guitarra. Y hoy, eh, afortunadamente, tenemos el, el honor y el privilegio de poder conversar con él. Está en comunicación con nosotros el señor Carlos Difluvio, quien próximamente se va a presentar aquí en la ciudad de La Plata. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carolina, el gusto en saludarlos. Un placer recibir su voz en el aire de de Radionauta. Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Estamos muy contentos, gracias aura, por por Aura, atendernos. por Aura de que de de la Aura. La voz de Aura. O de Aura de, de por ahora o de Aura de de luz. No, Aura de Ahora, de este preciso momento. Ajá. Como se dice en alguna danza, ¿no? A la voz de Aura. Por eso, es eso es lo que quería hacer. Así es, es por ese motivo, por el Aura de Ahora. Ah, está bien. Está Estamos bien. muy contentos, Carlos, de, de poder tener su voz y su presencia de alguna manera, aunque sea a través de la vía telefónica en nuestro programa, y poder compartir y convidar a todos nuestros oyentes con esta propuesta que trae a la ciudad de La Plata ya a partir del día de mañana, ¿no? Sí, mañana 14, sábado 14, estoy en La Plata, en el espacio Don Juan, allí en la calle 5. Eh, un lindo lugar, eh, te, siempre lo digo, me retrotrae el tiempo de que sabríamos ir a La Plata a tocar al, a lo del Chango Nieto, puesto que la gente que se reúne allí va con cierta emoción a escuchar la guitarra, escuchar el canto no va por una cuestión de holgorio sino por una cuestión de, de unsión de sentimiento ¿no? claro de apreciación de esa música así y eso es. es eso es beneficioso porque rinde para todos el, el canto es lleva lleva un mensaje cuando es eh, tiene raíz y el, el hecho de tener raíz eh, quiere decir que no sea inventado no es una cosa para, para para engañar o engatusar a nadie, sino que es algo, en la necesidad de decir lo que se ha visto, contar lo que eh, cree que debe contar, ¿no? La verdad que sí, aquí nuestro programa se llama, tiene un, un subtítulo, es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, y, y siempre tratamos de rescatar, también desde un espacio que tenemos una columna que se llama Inmediaciones, Inmediaciones. Eh, de rescatar justamente como el medio lo que observamos nuestro contexto nuestro entorno nos condicionan y nos cargan de información que podemos llegar a transmitir Bien. y esto es lo que lo que conocemos también de usted y respetamos muchísimo eh, que han dado mucho y se ha enamorado por así decirlo del norte sí sí este el norte siempre me atrajo no sé por qué causa. Creo que todo todo tira hacia el norte, aunque hay una promoción de sur impresionante, pero este eh, históricamente eh, los cardinales que realmente atraen es el norte, la brújula misma. ¿no? Así es. Eh, vamos a contarles a los oyentes que Carlos Difluvio se estará presentando mañana. Yo soy Carlos Difulvio, no Difluvio. Difulvio. Sí. Ah, ¿estuve pronunciando mal? <risa> Pero con lo convención. pluvial, con lo pluvial. No, es fácil confundirse, sí. Pero me suena raro después de tantos años que alguien me diga... Difluvia. Me cambie las letras. Claro. Se va a estar presentando el 14, que es eh, el día de mañana en el Espacio de Don Juan, y también una segunda presentación, el 28. Hay una segunda presentación para el último sábado de mayo. Así es, así que quedan todos invitadísimos. Al principio del programa estuvimos conversando un poco... Sobre la fecha que se conmemoró esta semana O una celebridad, una conmemoración del Día del Autor y del Compositor ah, sí. eh, Así que le, lo saludamos y Muchas gracias, Miquel Lo felicitamos y queríamos preguntarle un poquito Que nos cuente en su, en su caso Cómo es este proceso de componer o cómo ha sido Si llega primero la música, primero la letra No, en el caso, supongo que en cada... Creador o recreador o compositor o autor llegará de distintos modos. En el caso mío uh, es un proceso que creo yo subconsciente. O sea, todo lo que me rodea y, y converge en el mismo sentimiento, tanto lo que uno ve como lo que escucha, luego del análisis que hace el subconsciente aparece en forma de verso y con música eso es lo que he comprobado o sea yo no soy inventor de ningún canto narro lo que algo, eh, las vivencias que a veces tardan un, un poco en salir porque no se encuentran las palabras que decimos así es un proceso cuasi mágico para el que no para el que no lo atraviesa porque es algo que nace no como Por eso, sí, es algo que lo va elaborando indudablemente el, eh, el subconsciente, con todos lo, los, los las atenciones que necesita para analizar algo, tanto un paisaje como la vida de un hombre. Así es. Eh, Le queríamos preguntar si próximamente se va a estar presentando en algún otro lugar de la provincia. Sí, el 25 tengo que estar en San Antonio de Areco, en el... ...en el Museo de las Lilas... ...es un lugar muy... ...muy tradicional Areco... ...este de una... Uh, uh, ...históricamente... De, uh, ...la tradición de Areco... ...es reconocida a través de Uiral... De, ...de sus manifestaciones criollas... Sí. ...y de, de la tradición que tiene... Por, uh, ...por lo que es... ...ecuestre, el campo... ...la ganadería, en fin... ...lo que caracteriza a Buenos Aires... ...así es, así que lo van a recibir... Eh, allí hay un público también expectante, porque llevan todo esto también de las tradiciones, como usted bien decía, del criollismo quizá aquí en La Plata eh, el público no no lo digo por desconocimiento eh, va cambiando y un poco yo le, lo quería consultar por su trayectoria y por su extensa eh, carrera, digamos musical y artística ha visto o ha observado eh, que el público ha ¿Cómo era el público de antes y cómo es el público de hoy, digamos, del folclore? No, en el folclore es exactamente el mismo. Eh, en las modas puede ser que se que no se parezca, porque todo hay muchas cosas que se ponen de moda, eso no quiere decir que sea folclore, pero el, el sentimiento del folclore es uno solo, que generaliza. Quien siente la patria, la La patria la tierra el país o lo que entiende por su lugar de origen con cierto amor lo ve con los mismos ojos este ahí no hay preferencia autoral ni ni, ni mire como canto sino mire como siento es así el, el... teníamos un poco esa inquietud porque Vamos nosotros eh, viendo los diferentes estilos, los diferentes las, las diferentes propuestas y quizá uno sí puede notar o puede opinar desde fuera, eh, bueno, el público que concurre a tal lugar tiene tales características o no, pero eh, poder preguntárselo al artista propiamente qué siente él, digamos, desde hace eh, más de 40 años a hoy, cómo... ¿Cómo fue ese público? ¿Cómo fue evolucionando? Y si es el mismo, eh, nos parecía bueno tener su opinión. Mira Carolina, yo creo que, que cada intérprete piensa a su modo. Este, yo pienso en realidad de, por experiencia, después de los años y de lo que va quedando de todo. Lo único que queda es la verdad. Y lo único, puede haber cosas exitosas, eso es indudable, pero el éxito no se le niega a nadie. El asunto es que la obra sirva para nuevas generaciones, que sin conocer a quién lo escribió, le sirva para su tiempo. Así es, hoy hablábamos un poquito de esa perpetuidad y de esa vigencia. ...que muchas veces cobran las letras... ...y que es lo que eternizan por ahí la palabra del compositor. Bueno, ese es el fin del folclore. El folclore es aquel que recuerdan las nuevas generaciones... ...sin saber quién lo había escrito... ...por una necesidad de, de, de representatividad... ...del país que donde nacieron y pisan. Así es. Eh, la verdad nos encanta tener su opinión... Eh, ...estamos muy emocionados por su presencia aquí en el programa... P ...personalmente eh, también lo digo por mí... Y queríamos, por último, en esta conversación eh, que tenemos el privilegio de tener, eh, pedirles un mensaje, eh, alguna, algún consejo o algo que quiera dejar para las generaciones jóvenes que están trabajando el folclore y que están animándose, también desnudándose, componiendo, eh, presentándose y compartiendo su música. El folclore está intacto, goza de, de buena salud, digo yo, ¿sabe por qué? Porque no se puede deteriorar, se podrá deteriorar la, la apariencia en sí, por la, la, los caprichos que tiene cada intérprete, pero el sentimiento real de lo que significa el folclore, eso perdura por siempre por una cuestión, por una razón de, de humanidad, de, de reconocimiento humano, no por capricho de cada humano. Así que este, tengan muy, mucha tranquilidad aquellos intérpretes que quieren ser intérpretes del folclore porque lo van a encontrar con toda su esencia. ¿Y es? Si bucean, ¿no? No es cuestión de, de soñar de que es artista y largarse a cantar, sino de desvelarse para encontrar la palabra justa que tienen que decir. Así es, ahí está la esencia del folclore y el mensaje que nos deja eh, Carlos Difulvio, Eh, quien se va a estar presentando volvemos a repetir la invitación para todos y todas el sábado 14 y el 28 de mayo a partir de las 21 horas en el espacio Don Juan en la calle 5 entre 69 y 70 ahora Carlos le comento cuando dejemos de conversar vamos a estar compartiendo unos de sus temas campo afuera Agradezco tu atención y gracias por esta conversación. Me gustó conversar contigo. Gracias, Carlos. A mí también es un recuerdo que me voy a llevar para siempre. Un honor poder hablar con usted. Y desde ya le agradecemos mucho su predisposición. Buenas noches, Carolina. Adiós. Buenas noches. por ahí una chacarera hay en los montes que hay en mi pago campo afuera campos de la sudita monte adentro de Tulum vale de encontrar linda su bata de percalba y la doña dominga la chacarera abajito de un tal a talalabí por ser montaraza y unos tizones de leña mansa la aromaba Aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar Mi amigo Don Viva al caer inviernos pasados para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de la alpargatas De entre los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó el polvaderal Ojitita las flecos de luna la chaca que hay en el monte se le envidian, se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su perca ni moza que sepa regalar. Don Aires es que tiene su buen zarandia y las niñas quisieran bailar como lo hace ella. La trenza al viento, una manito en la cadera su cadera es un baile parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir, los chancos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corsuela lujosa de ágil de genopal. Como nube en el aire quedó el polmaderal, hojitita las flecos de luna la chacare. contentísimos seguimos en el aire de aura ahorita eh, recién tuvimos la presencia en el aire de carlos difulvio le comentábamos a los oyentes un poquito de sus de su, de su trayectoria y de su, de su oficio y de su vocación guitarrista compositor un estudioso del folklore eh, un gran poeta eh, la verdad que que fue una, una linda charla y, y fue un lindo momento en el que él se predispuso, porque podríamos haber arrojado simplemente la invitación, se va a estar presentando en tal lado y tal lado, pero la verdad poder tener su voz y poder tener su opinión muchas veces de lo de lo actual no y de lo que él va sintiendo. Eh, hablamos de él como un, como un artista que va a marcar, eh, que ha marcado y que va a seguir marcando. Esto quiero decir que va a seguir vigente entre nosotros. Recién escuchábamos Campo Afuera y me acordaba un poco de... De mi infancia ya en Carlos Casares Donde la verdad es algo que suena Y que se escucha Y, y que llevamos como tradición También sus letras sus, sus diferentes composiciones Están en el oído de todos Y, y la verdad es que fue un, un placer y un gusto para poder tener eh, Su presencia aquí en el programa eh, Tuvimos previamente El contacto con, con quien hace de la prensa De Difulvio aquí en La Plata Que es Ignacio Villabona A quien le agradecemos muchísimo Eh, él nos, nos tiró ahí un puente con, con el artista en su función de prensa y, y siempre estuvo con muy buena predisposición así que le agradecemos y los invitamos a todos a que se acerquen porque es una, una, una presencia muy importante que, que va a haber mañana aquí en nuestra ciudad en La Plata, en el Espacio Don Juan quedan todos invitadísimos y saliendo un poquito ya de este... ...de este centro de, del fueguito que fue esta esta conversación con Difulvio... ...vamos a invitarlos a todos y a recordarles que se pueden comunicar... ...con nuestro programa a través del Facebook, Aurora Ahorita... ...también se pueden comunicar a través del facebook de la página de Facebook de Radio Nauta... ...que le buscan así a secas, Radio Nauta... ...y también nos pueden llamar a los teléfonos 451 69 17 y 221 670 51 90... Este último es eh, el número de WhatsApp. Así que pueden escribir mensajitos o pueden escribir WhatsApp, aquellos que lo deseen. Y también tienen todos los medios y, y todas las vías de, de contacto para poder eh, compartir con nosotros un poco este espacio que compartimos todos los viernes. Poder conversarlo un poco, poder interpelarlo un poco. Siempre estamos eh, aquí seleccionando las cosas que queremos compartir con todos ustedes que queremos convidarles y a veces decimos se nos puede llegar a escapar algo pero siempre queremos entre tanto entre tanta riqueza, entre tanto ritmo, entre tanta música, siempre queremos ir eligiendo lo que nosotros consideramos eh, que va, ¿no? Acorde a cada viernes. Así que También quien quiera proponer algo, quien quiera dialogar un poquito con nosotros, tiene todas esas vías de comunicación que siempre las repetimos. Aquí los estamos esperando. Mandamos un saludo a todos los que los que están escuchando y que y, no, y que nos dicen, ¿no? Los estamos escuchando, que nos, se comunican con nosotros y nos, nos alientan cada viernes. Eh, vamos a, a tener en un ratito invitados Vamos a presentar un nuevo espacio. Ya lo vinimos anticipando un poquito por el Facebook. Así que en un ratito nos volvemos a encontrar. Salerosas. La presencia de nosotras en el folclore. nieta del cacique guaraní Guairaré. Nací en Clorinda, Formosa, y viví los primeros cinco años de mi vida ahí. Por la circunstancia de que mi papá fue desaparecido en el 76, con mi mamá y mi hermana nos mudamos a Resistencia. Mi padre es uno de los desaparecidos. Era congresal del peronismo de las ligas agrarias. Mi mamá era maestra de frontera y después se hizo ingeniera en sistemas. Lo ayudaba y enseñaba a las mujeres a coser a máquina. No fue sencillo para mí, no fue sencillo para mí. Nuestra educación tampoco fue fácil y tampoco fue fácil para mí ser madre soltera. También mi hija pasó mi misma historia. Su padre falleció cuando ella era pequeñita y nos mudamos a Buenos Aires a sus siete años. Somos un matriarcado fuerte. ¿Cómo no vamos a ser así si toda nuestra vida tuvimos que salir adelante solas? ser diferente, habla continente herido, árbol estremecido, tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Compartíamos en primera persona Un testimonio de Charo Bogarín, nuestra figura femenina de hoy para esta columna que inauguramos, Salerosas, las mujeres en el folclore. Hemos denominado la columna así, de este modo, porque consideramos que las mujeres que vamos a traer en este momento y que vamos a, a dar, a conocer y a presentar en, dentro de este espacio, de esta columna, tienen eso, ¿no? tienen salero tienen la sal de la vida, el condimento, lo supieron usar, eh, lo saben aplicar y, y por eso se animan, por eso esta fortaleza y, y un poco también ese es el argumento de, del título de esta columna. Hoy nos nos convoca esta figura de Charo Bogarín porque es quien canta en la columna, en, en, en digamos en la... En la en la cortina de la columna, perdón, eh, que, que escuchábamos recién un poquito de fondo, que se llama Mujer, Cántaro, Niño, este tema que en el que Charo Bogarín no solamente se, se digamos lo, lo, lo, lo interpretó, sino que también convocó a otras mujeres para interpretarlo. Y, y lo elegimos porque en su letra, en sus imágenes... Eh, en todos sus, sus recursos eh, se pone de manifiesto esta fortaleza de la mujer americana que arremete que sigue, que lucha, que trabaja y ella es un ejemplo viviente de esta fortaleza porque no solamente ha atravesado esto que, que leíamos que es muy fuerte eh, el hecho de mudarse desde pequeña el hecho de tener a su padre desaparecido El hecho de tener ese ejemplo de madre fuerte, de madre luchadora, que los ha educado, que los ha llevado por diferentes lugares del mapa, pero siempre manteniéndolos a resguardo, siempre protegiéndolos, y esto ha determinado su carrera. Ha determinado que elija cantar lo que elige cantar, que haya que haya escrito lo que decidió decir y escribir. Recordamos que es cantante, que es actriz y también periodista de profesión, decíamos que nació en Formosa, en Clorinda, así que desde allí, desde el litoral, eh, con esta cantidad de, de colores y esta cantidad de identidades que se nuclean en el espacio litoraleño, se nutrió toda su, toda su voz. Nació allí por el 76, como decíamos, en Clorinda, y fue tataraniete del cacique Guairaré, Por eso, en su canto y en su interpretación, en sus composiciones, se encuentra muy presente el hecho de, de traer y de y de manifestar y de rescatar, de indagar las lenguas originarias, sobre todo la lengua com y, y la realidad de la comunidad toba. Actualmente integra el, el dúo Tonolek, que quizás es, es conocido al oído de, de los oyentes de Aurorita y Y desde allí sabemos que, que hay una fusión entre lo electrónico, que hace su compañero, y, y las voces en lengua com, en lengua originaria, que en la mayoría de los temas interpreta Charo. También la vimos en alguna película, en la película Paco, actuando ahí como protagonista junto a Tomás Fonsi. Eh, y esa es una de las, de las más conocidas, quizás, de sus actuaciones y nos va a acompañar durante todo el año en esta columna salerosas, así que quisimos que sea nuestra primer protagonista femenina, nuestra primera presencia femenina aquí en el, en el piso de Aurorita, y vamos a compartir otro tema en, en el cual está su voz, que es Hay Corazoncito. Transmite Radionauta FM 106.3 Radionauta.com.ar En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas viernes de 22 a 24 por Radio Nauta 106.3 Continuamos en el aire de Aurorita eh y vamos a comentarles A los oyentes les voy a contar, yo personalmente, que pensé que iba a estar muy sola este este este viernes por la noche y tuve la reciente visita de Fernando y Pablo, con quienes compartimos ya un ratito de, de conversación y estaba esperando a un invitado... Ya durante toda la semana sabíamos que, que hoy llegaría su presencia aquí al piso Así que le damos la bienvenida a Hugo Navarro Hola Hugo Hola Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, eh, estamos muy contentos de recibirte Muchas y gracias La verdad, eh, te invitamos ya hace un tiempo Y enseguidita, enseguidita aceptaste el convite Sí, por favor un Así que te agradecemos muchísimo Vamos a contarles a todos que, que Pablo Navarro es un, un Hugo, Hugo. músico. Hugo, no Pablo. Hugo, eso estoy leyendo y estoy en dos cosas a la vez y no se puede. Carolina, eso. por favor. <risa> Hugo, ¿sos de acá de la ciudad de La Plata? No, soy acá? de Bariloche. Vivo acá hace unos cuantos años ya y, y ya estoy acerenciado acá en la ciudad. ¿Y cuándo, cuándo es que te viniste de Bariloche? Y más o menos en el 2006, 2007 más o menos que estoy acá. Eh, arrastrado por la música y, y bueno, me he quedado acá contento de, de, de haber empezado un camino acá eh, conocí muchos amigos eh, así que estoy estoy muy contento lo, lo conocí a Hugo una noche que nos acercamos al Mondongo al Centro Cultural a ver a Fernando Rossini y, y a Hugo justamente que hacían una actuación juntos, una presentación a lo conocí Y quien lo acompaña a todos lados es su guitarra Siempre, hasta ahora no me ha dejado tirado <risa> Lo que hacés, Hugo, uh, un poco contanos tu trabajo, tu repertorio Sí, yo yo básicamente soy músico de tango y folclore eh, Me he desempeñado hace muchos años eh, como acompañante sobre todo de tango, de, de cantores He andado mucho por, por muchos bares, milongas Y, y bueno, también siempre en, en formaciones de conjuntos de folklore Y ahora últimamente tocando bastante solo eh, Con la guitarra, arreglos y temas míos eh, de, de música popular Y siempre con, con, con proyectos, ¿no? Siempre la, la idea es, es tratar de hacer música lo, lo mejor que se pueda Así es, siempre apostando un poquito más ¿En qué, ¿En qué andas ahora, Hugo? contando Y ahora, bueno, estoy, estoy trabajando mucho con un bandoneonista Eh, estoy también tocando mucho solo, haciendo muchas producciones eh, como solista eh, Haciendo algunas grabaciones, algunas producciones audiovisuales Y también estamos formando un conjuntito de folclore ahí con, con algunos muchachos con, con nuevas inquietudes y, y bueno, probando a ver que se va armando de a poquito Básicamente con esas tres cosas También me dedico a la, la producción musical, eh, realizo producciones y, y arreglos para, por encargo, para de tango sobre todo, y, y bueno y también dedico un, una parte de mi tiempo a la, a la docencia, dicto clases de, de, de guitarra y de música. A la, a los interesados a los interesados Eso. que después vamos a pasar bien la data Eso. así que en, sí, quien señor. se quiera comunicar eh, y quien quiera ser alumno de hugo o quiera quizá producir claro. algún trabajo y demás ver, toda la oferta totalmente que tiene a acá hugo, <risa> bien bien completo eh, así es que después vamos a podemos pasar su, su contacto y demás Eso. a quien esté interesado pero claro eh, hubo esto del tango cómo comenzó en tu vida con qué influencias? en De chiquito de chiquito no del secundario soy eh, soy bastante tanguero tenía yo soy un aficionado al ajedrez y tenía un, un grupo de muchachos más grande que yo que jugaban al ajedrez muy tangueros ellos y, y la, en las reuniones de, de ajedrez era era escuchar tango y hablar de tango un mundo totalmente desconocido para mí Que, y bueno, que, y lo fui man manchando clima, ahí, ¿no? sí, hermoso, sí, sí, y bueno, y ahí me fui curtiendo un poco con el tango. Después, eh, ya con la llegada acá a Buenos Aires, eh, por ahí se, se, se hizo más carne eh, el tema del tango. Y, y bueno, eh, he estado viendo como tanguero también bastante este tiempo, así que me gusta, me gusta. Qué bueno. Y, y con esto del tango, ¿en qué, en qué grupos o a qué artistas has estado acompañando? Y he estado acompañando por suerte un montonazo montonazo de cantantes eh, montonazo de artistas eh, también bueno hemos viajado un poco tocando tango eh, y bueno por suerte contento contento porque porque siempre tengo mucha actividad con el tango eh, que en, en estos tiempos es algo para agradecer no tener tener mucha actividad así que yo estoy muy soy un eterno agradecido de De lo que me ha dado el tango, la gente lo, lo, los amigos eh, eh, como me decían amigo el tango es, es una forma de vivir también, no vivir eh, uh -huh. así que bueno, estoy contento con eso también. Y, y ya que estamos hablando de este género, eh, nos podés compartir algo Por del favor, tango y seguimos sí. seguimos conversando después puede a hacerte una ¿qué podemos hacer? Una piecita de cortita y de Gardel y de Pera Soledad Qué, qué gran habilidad para para poder llenar el espacio y el aire Muchas con gracias, gracias. con la música hugo connos estuviste estudiando dónde? Sí, he tenido una formación muy muy inconstante eh, muy muy, muy, muy desordenada últimamente pero pero sí constante es la música para mí es, es Es, es casi una manera de, de, de vivir, es, es mi forma de vida y, y yo estoy soy una persona muy inquieta y estoy todo el tiempo buscando buscando formarme, buscando, buscando aprender, buscando superarme y bueno, me he formado también con grandes maestros eh, de guitarra y, y bueno, y he tenido la suerte también de conocer unos músicos recontra extraordinarios con los que he aprendido todo, todo ¿Desde de, qué edad toca la guitarra? He como loco, como dicen, ¿viste? <risa> eh, y yo toco desde chiquito, de los 9 ah, estoy, pero sí. siempre amateur, ¿no? Desde, desde pequeña edad, en la escuela aprendía a tocar la guitarra. Y bueno, pero siempre siempre me... Siempre tuve claro que, que era lo que me gustaba parte es lo único que se hacer, básicamente, ¿no? Así. <risa> y en la educación formal, digamos, ¿cuál fue tu, tu formación? Y estuve un poco en un conservatorio, un poco pasé por Bellas Artes, un poco por la Escuela Avellaneda, y, y con eso hice una mixtura. Y después, bueno, me largué solo. Me, me largué solo. Autodidacta. Y, sí, y ahora Gran básicamente parte. soy soy autodidacta. Yo me considero básicamente autodidacta, sí, sí. Y, y con respecto al folclore, ¿cuáles fueron tus, tus primeros contactos con ese género? Y el folclore también, siempre de, de, de chico lo escuché de, de resfilón. Eh, y y bueno, ya más grande tenía unos amigos eh, guitarreros muy muy buenos con los que compartía la, la, las veladas. Y bueno, yo en ese momento era medio espectador, eran ellos lo, lo, los que tocaban. Y, y yo tengo recuerdos hermosos de de noches enteras, ¿viste?, de, de guitarreros, de cantores, y, a, y ahí, bueno, fui aprendiendo el amor al folclore. Ya cuando me vine para acá, para Buenos Aires, La Plata, ya ya también se, se hizo mucho más carne, sobre todo acá con toda la actividad cultural eh, folclórica, era impresionante, era, parecía que estaba en Santiago del Estero acá, claro. sobre todo acá era una mixtura, porque acá tenés tucumanos, salteños, jujeños, estaba todo, ¿viste? Así que, bueno, acá también he, estoy aprendiendo un montón también, eh, Y también, bueno, tengo tremendos amigos que son grandes referentes, como Fernandito Rossini, que, que, que es, es un amigo tremendo, eh, con el que también, bueno, hemos compartido algunas actuaciones juntos. Y, y bueno, básicamente estoy haciendo eso. Y allá en Bariloche, eh, con respecto al folclore, ¿qué se escuchaba? ¿Qué sonaba? Y allá sonaba poco folclore en, en mis tiempos. Yo me fui hace, hace mucho ya, ¿verdad? Eh, Pero mira, en el momento que yo estaba, la, las redes sociales no estaban tan en auge como están ahora. Entonces, mira, no tengo recuerdo de que lleguen muchas cosas. Me acuerdo que, que de los grupos locales que estaban allá, y era básicamente lo que sonaba, y lo más mediático, lo que salía en la televisión. No había el punto intermedio que tenemos ahora. Ahora ahora tenemos para escuchar de todo. Yo me acuerdo que en ese entonces no había para escuchar de todo. O era los grupitos locales, o en ese momento creo que salía la Sole. Y lo, esa... más lo más popularizado. Claro, claro, eran lo, los dos extremos, viste lo, lo vi en local y... y y lo más popular. Y, lo, y lo, que, claro, lo que más se escucha por ahí en los festivales y ese claro, tipo de folclore. Claro, sí, sí, era era eso lo que llegaba ya. Aparte yo vivo también vivía ahí en, en un pueblito cerca de Bariloche en Dina donde llegaba menos todavía. O sea, llegaba una cuarta parte de lo que llegaba a Bariloche. Así que no había mucha información para mí llegar acá. ¿qué, a la... ¿Qué distancia está más o menos? No, es es creo que hay 20, 25 km. Re ¿Me repetís el nombre? Dina Wapi. Y, eh, tiene algún significado sí sí tiene es creo que tiene que ver con dina creo que es porque la fundó una colonia dina marquesa y guapi te la debo por porque... algo algo sí, acuático eh, me parece sí porque hay muchas cosas que terminan en guapi y yo tendría que saber pero <risa> no pasa bueno. nada eh, por ahí eso es, un, es un, una curiosidad así del momento con, con este género de que ahora hacemos presente, que es el folklore en tu repertorio, ¿qué ritmos, digamos, te son más familiares o qué ritmos interpretás y haces con más frecuencia dentro del folklore Yo, va, mira, yo siempre fui muy, al ser guitarrero, siempre me gustó mucho la música de Cuyo, que es, que, que es muy de guitarra, la tonada, la cueca, pero, bueno, me, me, me gusta mucho las ambas también eh, eh, y todo lo que tenga que ver con la danza. Me encanta la música para bailar, me encanta. Y, y también me gusta como esa vertiente, igual yo no no no no suelo distinguir, ¿viste? hay como una tendencia a, a dividir que, música para escuchar, música para bailar, claro. yo no no no la debe ser que no la comprendo todavía la, la diferencia. No. Para mí es, es todo lo mismo. Claro. no es necesaria. Eh, no, no es necesaria eso, no sé si estoy muy pero no es necesaria. Muchas divisiones no no creo que hagan bien. ¿Querés que compartamos un poco de, de folclore? Dale El sí. ritmo que consideres El tema que, que quieras eh, compartir con los oyentes Dale Te voy a hacer una zambita Que compuse yo una de las últimas cosas Hace tiempo que te quiero decir que me duele un poco más la soledad que ya no soy un niño y que extraño tu cariño y que hoy te necesito un poco más Ya no soy un niño y que extraño tu cariño Y que hoy te necesito un poco más Vuelas libre como mariposa el viento Y en tu vuelo no registras mi cantar Hoy elijo a mi guitarra pa' que cuente de mi alma Esas cosas que no te puedo contar Hoy elijo a mi guitarra pa' que cuente de mi alma Esas cosas que no te puedo contar Te doy mi corazón en esta samba solo espero que me puedas perdonar que me mires un poquito y que me abraces despacito y seguir con mi mirada tu bailar acerca tu pañuelo arresta me en tu pecho dibuja una sonrisa en mi mirada tan distinta e inalcanzable en tu bailar enredado a tu sonrisa quiero estar Fuiste flor que iluminaba los sueños de este cantor, eras letra, poesía y mucho más. Fuiste flor que iluminabas los sueños de este cantor, eras letra, poesía y mucho más. Es la vida que me hace decirte adiós, y esta samba me apacigua el corazón. Es posible que te encuentre una noche en mis sueños y sin querer nos estemos conociendo Es posible que te encuentre una noche en mis sueños y sin querer nos estemos conociendo Yo te doy mi corazón en esta zamba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 Muy bien, Hugo, gracias por compartirla, gracias ya que es de tu autoría, ¿no? Eh, sí, señor, pero parece el dueño, por lo menos. Oye, fue un día que en el que hablamos eh, bastante de la de la composición. Mira, eh, dado que fue el día del compositor en la claro, semana días, y el sí, autor, sí, así que te, te saludamos también. Bueno, muchas gracias. Como hicimos con, con el artista <coughs> anterior, eh Difulvio Eh, y, y queríamos preguntarte un poco también ¿Cuál es tu, tu experiencia En esto de componer Y cómo sería ese proceso de composición De la música sí, Yo no, no soy un, un compositor muy prolífico eh, Yo Soy más arreglador en realidad Que, que, que compositor Compongo algunas cositas Igual eh, Muy muy esporádicas, muy puntuales No, no tengo el hábito ni, ni, ni la conducta Por ahí cuando La musa aparece, trato de, de, de volcar. Ahí, de aprovechar eh, el momento de inspiración. Claro, sí, sí, no no soy muy muy metódico con la composición. Me, me encantaría, me encantaría, pero no no, no no tengo el hábito adquirido. Y en, en el caso de esta samba, eh, ¿cómo fue ese proceso? Eh, ¿Tuviste primero la melodía y, y luego la letra o fue...? No, en, este, en esto fue medio en conjunto. Eh, el, eh, tengo entendido, ¿no? no estoy muy interiorizado en... en en el tema compositivo ni cómo trabaja mucha gente pero sé que mucha gente también si sí, eh, compone por separado escribe la letra y, y, o la música y, y van ensamblando yo al ser un compositor por ahí más desprolijo eh, mando viste Claro, y lo que se da muchas veces, discúlpame, es que quizá una persona hace la letra y se la da un amigo o músico y ese otra persona claro. pone la música, entonces quizá ahí sí se desdobla la Claro, el ahí, ahí, ahí son esos son unos trabajos hermosos. Yo no he tenido la suerte de de, de hacer eh, de hacer un trabajo así, pero pero sí también también salen cosas hermosas. Imagínate do, do, dos almas componiendo, es mejor que una, creo yo. Debo, es más lindo, es una comunión distinta. Y contanos, Hugo, eh, ¿próximamente tenés alguna fecha para, para invitar a, a los oyentes? Eh, mira, tengo una fecha muy linda eh, para junio, que no recuerdo bien ahora la fecha, pero creo que es el último sábado de junio que nos vamos a estar presentando con un bandoneonista, con Bruno Cabadas, eh, en Macá, en Villa Es un lugar hermoso, eh y bueno, una atención bárbara y el lugar es, es un lugar muy íntimo muy lindo, que lo recomiendo sí sí quedó por ahí un poco lejos pero pero la verdad que vale la pena el lugar es, es bellísimo y bueno, y con él vamos a estar haciendo unos tanguitos y, y música ciudadana por decirlo de alguna manera así es, más adelante seguramente vamos a compartir la información, Dale, puntuar, sí, la gacetilla la, la tarjetita como siempre decimos en un espacio que tenemos siempre al final del programa que es la Agenda Cultural Eh, así que ya después hubo bueno. nos, nos va a pasar Sí, sí, sí, sí. por favor sí, sí. Queremos eh, seguir compartiendo un poquito tu música Ya para irnos Dale. Eh, Te agradecemos tu presencia Bueno, yo te agradezco vos por haber tenido la gentileza de invitarme A pesar de que me has escuchado, no has escarmentado Y, <risa> y me has invitado No, la verdad es que eh, tú Ya ya veo sí que, que componés y demás Porque había escuchado también esta zamba Pero tu estilo con la guitarra Eh, quizás es particular tiene muchos arreglos o yo la verdad es que no por ahí no tengo la terminología apropiada eh, y ese es, es muy lindo muy apreciable digamos bueno, así que, que bueno, quisimos mucha, tenerte acá en el programa pero muchas gracias muchas no gracias, no te placer. habíamos tenido el año pasado no te conocíamos bueno ¿Viste? Es la verdad. <risa> <risa> Así que, porque, porque era recién llegada a sí, la ciudad. Sí, sí, no, sí, no sí, por sí. otra cosa No, no, está muy bien, está muy bien. Así ah, que sí. acá siempre está está abierto este espacio para lo que quieras compartir, para tu trabajo, para difundir Dale. lo que sea. Bueno, claro, gracias por, por la buena onda, por, por haber tenido la gentileza de, de, de brindarme un espacio. y Por favor, estuvo gusto. buenísimo estuvo buenísimo el vino todo muy rico siempre hay vinito acá en la mesa es. en Aurorita siempre eso nos va a faltar es y bueno contanos qué vas a compartir ahora bueno vamos a vamos a hacer una versión de un tango bien clásico el choclo lo tocaba mi abuelo bueno, así que bueno lo voy a escuchar bueno. muy atenta bueno bueno Hay, hay, había una leyenda en mi país Que no era leyenda, una tradición El tubiano es un caballos Que cuando está potro, salvaje eh, Tiene una maña escondida Nunca se muestra como es Siempre esconde Parece que se amansa Y de repente usted baja O quiere encender un cigarrillo Y se le acabó el caballo y el paisaje <ríe> Yo tengo alguna experiencia de esas cosas Ahora, ahorita comunicarte con aura ahorita por facebook aura ahorita teléfono 45 51 y al whatsapp 221 670 51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 grafitos encargada en kioscos o suscríbete al 0 22 4 53 2516 por un país con infancia la pulseada la revista del padre cajade agenda olga vázquez música en el auditorio sábado 14 desde las 9 de la noche arte y rock Muestra plástica y poesía, música con Das del Sur, Film Maradona, Simón y los Caballeros de la Dimensión. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Cocina lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453 47 76 de lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasa, conoce y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11, Centro Cultural Olga Vázquez.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 Aura Ahorita Despediríamos entonces de, de este espacio compartido con Hugo Navarro, a quien en un momento llamé Pablo, le pido disculpas, que eh, hablando del invitado anterior. Pablo Milich, quien está ya empezó, está aquí compartiendo su música en el auditorio de Lolga Vásquez, 60 entre 10 y 11, aquí en la ciudad de La Plata. Y al despedir a Hugo compartíamos un tema, eh, vamos a, a pasar eh, el nombre, un tema de Elpidio Herrera, ...y las hacha guitarras, infancia del monte... ...así que a quien lo haya disfrutado... Le, ...le pasamos el dato... ...y ya entrando en la última sección... ...en la última parte de nuestro programa... ...de cada viernes... ...vamos a compartir la agenda cultural... ...que hay para hacer hoy... ...y el resto de los días de, del fin de semana... ...siempre tratamos de, de ir invitando... Y de que esta invitación, de que este abanico de, de posibilidades Sea cada vez más grande Por eso siempre a cada invitado, a cada artista, a cada amigo que conocemos del de folclore eh, Y de y digamos de, de, de varios géneros, no solamente del folclore Los invitamos a que, a que compartan su gazetilla, que compartan su propuesta Que compartan sus fechas Porque así es como nos vamos ayudando ¿no? Entre todos y, y vuelve un poco A la conversación Este lazo que nombrábamos hoy De amistad, de reciprocidad Que es lo que en la música Quizá eh, va marcando el andar Y el rumbo de, de todos y de todas Principalmente para hoy Tenemos la invitación de aquí De Lolga vázquez Que empezó a las 21.30 Pero se pueden acercar Están a tiempo La noche recién, recién está ahí comenzando a entiviarse. Así que los invitamos a escuchar acá este ciclo de música con amigos, con Fernando Rossini y Pablo Milich que vino desde Uruguay y de quien tuvimos la presencia hoy aquí en el piso. Van a estar compartiendo un poco de música uruguaya, ya que él es un, un cantante y murguista. Y, y como dijimos fue un ex integrante de la tradicional Murga Falta y Resto, así que los, los invitamos a todos a que vengan aquí a Lorga a tomar algo, a compartir un, un buen momento de este ciclo de los viernes que se llama Música con Amigos. También para hoy tenemos otra invitación que, que la hacemos cada viernes, porque se da cada viernes esta convocatoria, este encuentro en la Casa Zaragoza, ...en la casa de los hermanos Zaragoza... ...allí en 53, entre 3 y 4... ...todos los viernes... Eh, ...se está haciendo un ciclo de, de peñas... ...y de encuentros que tienen que ver con nuestra música... ...con nuestro folclore... ...en el primer programa tuvimos la presencia de Piro Núñez... ...que integra la gramilla y, y que nos contaba un poquito... ...cuál es la idea de, de esta peña... ...que se hace con entrada gratuita... ...cada viernes... ...y que se, y que se, se prevé que se siga haciendo a lo largo del año... Tiene entrada gratuita, eh, hay un, una cantina, un buffet, como quieran llamarlo, para tomar algo, para comer algo rico. Siempre hay sanguchitos de milanesa, pizza, empanadas. Ahí los chicos trabajando a pleno. Y, y en esta Peñas, digamos, tiene esta esta modalidad. Primero, temprano, 8 y media, 9, 11 de la noche, se, se dan talleres. Va, van cambiando, cada viernes hay un taller diferente. Por ejemplo, hoy había un taller de bombo legüero con un bailarín muy reconocido que el año pasado nos estuvo visitando aquí, desde la ciudad de Santiago del Estero, que es Omarcito Silva, a quien le dejamos un, un gran saludo. Y él hoy va a estar dando un taller de, de bombo legüero, por ejemplo. Y están a, a tiempo, por supuesto, toda la noche, porque esta peña en Zaragoza se extiende, eh, se, se va ampliando y se va agrandando, y cada vez hay más bailarines y cada vez hay más artistas que participan. ...hoy es el, el caso de Omarcito Silva... ...con Danza y Percusión... ...Tiu Ramos... ...y Aves... ...los chicos de Aves ahí con... ...con Ezequiel Torena... ...también van a estar presentes esta noche... ...así que, que los invitamos... ...a todos y a todas... ...para que se acerquen a bancar... ...a esta propuesta... ...que como bien nos contaban los chicos... ...también es autogestionada... ...es para poder ayudar y, y, y levantar un poco ese lugar físicamente esa, esa estructura de la Casa de los Hermanos Zaragoza y, y también porque es un, un espacio para todos los artistas que quizá eh, están buscando muchos reconocidos y otros que quizá está empezando a andar muchos grupos y, y ahí en, en Zaragoza siempre se da ese espacio y también un espacio para compartir muchas veces los viernes a la noche Eh, pensamos qué hacemos los que nos gusta el folklore Y bueno, ahora tener esa alternativa Fija para todos los viernes Es algo es algo muy muy importante También para hoy eh, Les voy a hacer una invitación En la cual voy a estar tocando el bombo Con el grupo que, que integro Que es eh, Arrullo Montaraz eh, Vamos a, a estar participando De una peña Que se llama la Turay Peña Es una peña gratis también Con entrada libre Que estaba anunciada para las 21 horas Pero están durante toda la noche a tiempo de llegar En 27, entre 75 y 76 Ahí va a haber también cantina, eh, música folclórica Se van a estar presentando los trovadores del río Que son, es un grupo de ensenada La brújula Marisa Melián Que quizás hace eh, más eh, un género, como podríamos llamar, melódico no Otro tipo por ahí de de música y también hace algunas chacareras hace un poco de folclore bueno, Arrullo Montaraz El Chango de Tartagal, Santiago Peña Sergio a ver el apellido que no me sale, Estancato eh, y bueno, repetimos que la entrada es es libre y gratuita y lo organiza Santiago Peña y Alejandro González así que esta llamada La y Peña queda ahí en el aire flotando como una invitación para esta noche también, hay mucha mucha propuesta. Así que vamos a, a salir un poquito de la agenda, luego les sigo compartiendo eh, qué hay para hacer este fin de semana en la ciudad de La Plata y alrededores. Vamos con otro tema del Pidio Herrera que se llama El Enrulado. Continuamos entonces compartiendo la agenda cultural, este espacio de, del, del último casi cuarto de, de hora del programa. Antes de seguir con la agenda vamos a mandarle un saludo a Pato Molina, que hoy tempranito nos dijo que estaba escuchando el programa. Así que, que ahí va nuestro saludo para otro amigo que tenemos acá en el, en el programa, en Radionauta y en general en el Olga. Seguimos con, con las invitaciones. En este caso eh, los vamos a invitar para el día de mañana, sábado 14 de mayo, a un taller intensivo de danza, específicamente de, de chamamé y zapateo y secuencias co coreográficas que se va a estar desarrollando en, en la Asociación La Alborada, allá en la calle 58, entre 10 y 11. Matías D alessandro y Antulio Pocio Hidalgo, nuestro compañero... Eh, aquí de la radiodifusión, eh, van a estar brindando este taller de danza y, y, y que es especializado no en chamamé y zapateo, así que todos los interesados en este ritmo que, que vinculamos con el litoral argentino eh, se pueden acercar mañana sábado 14 de mayo. Era con inscripción previa, pero la verdad es que también... Eh, nos comentaron los chicos que pueden acercarse en el momento del taller los que estén interesados y se inscriben ahí así que no va a haber problema a todos les decimos que, que empieza a las 18 horas este taller de chamamé zapateo y secuencias coreográficas a cargo de Matías de Alessandro y Antulio Pocio Hidalgo en La Alborada, calle 58 entre 10 y 11 así que ahí queda la invitación para mañana sábado también para el día de mañana sábado 14 de mayo Ya hoy estuvimos invitándolos eh, para la presentación que va a hacer Carlos difulvio en el Espacio Don Juan. Así que repetimos esta invitación con todos los datos precisos. Mañana sábado 14 de mayo desde las 21 horas en Espacio Don Juan, calle 5 al 1835 entre 69 y 70 se va a estar presentando el maestro Difulvio, con quien tuvimos en el día de hoy el, el gusto de conversar telefónicamente y de, de, de intercambiar un poco de ideas y de, de conceptualizaciones sobre el folclore. Así que quedas todos invitados y para quienes no puedan asistir eh, mañana y tengan intenciones de verlo, pueden hacerlo también el 28 de mayo, que va a haber una segunda presentación. Y ya nos vamos adelantando un poco con esta agenda. Antes queríamos decirles que para el día de hoy eh, se había previsto la realización de una peña organizada por el grupo Aves, en donde se iban a estar presentando los Changuitos y también chalo Ortiz. Queremos también, como íbamos a difundir este evento, también queremos hacernos eh, eco de, de esta noticia de que fue suspendido. Así que todos aquellos que pensaban ir A, esta, a este encuentro eh, que era mañana eh, en el Club Cultura no se va a realizar por razones ajenas a la, a la organización, digamos a la banda, pero eh, queremos decir que se ha suspendido, queremos dejar también esa, esa noticia en el aire y ya para el 21, ya nos vamos para el otro fin de semana, pero lo queremos anticipar porque es un evento que como eh, es bastante grande, es, es muy concurrida la peña a puro baile. Entonces, se va a desarrollar ya para anunciamos que es para el para el otro fin de semana, el 20 y el 21 de mayo en la Asociación Cultural La Alborada, 58 entre 10 y 11, el un taller de danzas los dos días. Y la Peña Puro Baile va a ser el sábado 21 de mayo. Así que repetimos esta invitación, organizando un poquito la información. Los días 20 y 21 de mayo se va a estar desarrollando un taller de danzas. Nehuen, a cargo de Fernando Montivero. Quizá el viernes próximo tengamos a alguien aquí de la organización de esta Peña o de los artistas que van a participar de la Peña porque querían acercarse a compartir la invitación y a compartir la propuesta para todo el año de la Peña Puro Baile, que ya lleva varias ediciones. Y luego de estos dos días de taller de danza, van a, a hacer, digamos, la Peña, concretamente, el sábado 21 de mayo, en Lucamba Club Cultural 67 y 117. Se van a presentar los Chaza, Martín Di Paola, Compañía de Danzas Nehuen, Gustavo San Pelungue y los de San Esteban. Hay inscripciones y reservas que se pueden eh, realizar al teléfono 221 506 4978. Y también dejan otro teléfono de contacto 01221 317 8606. También lo pueden buscar por Facebook como Peña Puro Baile o contactarse con Gustavo Zampelungue, por ejemplo, que es uno de los organizadores, y, y los va a informar y les va a poder dar entradas, hacer las reservas y demás. Hasta aquí nuestra agenda. Eh, quedan todos invitadísimos a, a todas estas estos eventos y estas fechas que vamos eh, tratando de, de, de mencionar y de difundir y de compartir. Volvemos a saludar a nuestro compañero Esteban Duerni, que hoy no, no nos acompañó porque bueno tuvo que, que faltar aquí a, a la cita de todos los viernes a las 22. Así que le dejamos un abrazo. También abrazamos fuertemente a todos nuestros oyentes, aquellos de todos los viernes y a los que se van sumando por ahí, que vamos conociendo y nos van, nos van digamos, eh, escuchando por primera vez y, no, y nos dicen que nos escuchan y nos alientan y la verdad es que es muy lindo saber que del otro lado... Hay, hay muchas personas que disfrutan de lo mismo, no que tienen también esta pasión. Así que los vamos a dejar en esta noche del viernes 13 de mayo de 2016 con dos temitas, como siempre, digamos, bromeamos ahí, eh, que decimos ahí dos por uno. Vamos a compartir dos temas del mismo intérprete, que es el dúo Suárez Palomo, Así que vamos a compartir por un lado la singular y el escondido de los bombos. Nos despedimos. Eh, gracias por estar del otro lado. Y nos volvemos a encontrar a encontrar el próximo viernes en Aurorita por Radio Nauta 106.3. ¡Allá va una chacarera charlaca. Me hago de rogar cuando me pide un amigo Yo tengo el pecho de coplas que parece un avispero se empujan unas con otras por ver cuál sale primero Yo tengo con qué y tengo en qué Yo tengo por qué y para qué Yo soy bajiano con cualquier en este pago o en aquel baila, baila. Chacarera, chacarera Cantando hago lo que puedo Y si llego a equivocarme cantando empiezo de nuevo Se va la segunda Cantar fiero fiero pa lo que ande agradecerme. Muchos dicen ser cantores y cantan una semana, yo sé cantar cuatro meses y sé quedarme con gana. Ninguna. Chacarera, chacarera, chacarera singular Y allá por ya un más de 30 Dicen que sois regular Y se vienes escondido Adentro O viento del recuerdo nos hacen 時点で